trocear ese, ese gran cuerpo uh, astral en, en pequeños cuerpos que a lo mejor um, harían una lluvia de fragmentos de, de tamaños impredecibles y por lo tanto podrían ocasionar uh, problemas de, de todo tipo. vía su trayectoria, o, también se ha estudiado. Esa es una de ellas, pero no es fácil sacar de la órbita bombazos a un, a un, uh, a un planeta, vamos, una cosa, pues yo que sé, de un estadio de fútbol de tamaño. ¿no? Por, por, Imagínate, el oh, mua, mua que tanto le gusta a Bruno pronunciar eh, que, que son 400 metros de, de longitud por 40 de, de, de ancho si eso es de piedra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 Claro, que puede estar claro. derritiéndose a una mayor proporción en la medida en la que se integra en nuestra atmósfera, que lo haga de hierro o que lo haga de roca. Eh, cambia mucho. Y, y cosa, yo de... desearía, si, y... puestos a elegir, el que hielo, pudiera ¿no? ser el de hielo. ¿eh? Sí, sí, pero eh, claro, que no, se Whisky and the efectivamente. Sí. Y sin embargo que haya una